Meccan etapa trece. Cuando alcanzó los treinta y nueve años, la celda lo amaba y estaba libre con una cueva cálida en la que se adoraban las muchas noches, hasta que el único le llegó.